La inteligencia no es cosa solo de los humanos afortunadamente es cosa de los seres vivos en la tienen y muy desarrollada los insectos humanos animales e insectos Un tema que vamos a tratar con un invitado, un científico, un neurocientífico especialista en la mente humana y especialista también en muchas cosas, hoy nos va a comentar muchas de ellas, trabaja en el Departamento de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Madrid, Mario Fernández. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Mario, ¿qué tal? Eh, Mario, eh, lo que he dicho al comienzo, claro... Los humanos son animales, ¿no?, en cierto modo, pero la inteligencia es cosa de todos, es cosa de la vida. Y la vida tiene inteligencia sea un insecto, o sea, lo que entendemos por un animal y lo que entendemos por un ser humano. Sí, eh, tradicionalmente, eh, pues desde pequeñitos nos, siempre nos, nos enseñan que la inteligencia es algo que, como algo muy superior o algo que, Que, que nos permite pasar por la vida de una manera eh, exitosa o eh, esté más inteligente porque sabe sumar más rápido. Pero la inteligencia verdaderamente no es eso. La inteligencia es la capacidad de procesar información, lo que es la cognición. ¿no? es Tú procesas información que te viene de tres vías. ¿no? Una de ellas es tu percepción, lo que percibes del entorno. Otra de, otra de, de ellas es la experiencia previa. Sí. No es lo mismo percibir una cosa... ...que nunca te ha pasado... ...a una cosa que ya te ha pasado... ...y lo tercero es lo que tú piensas... de ella, ...la subjetividad... ...lo que haces... ...lo que cocinas con esas tres cosas... ...la percepción... ...la experiencia... ...y la subjetividad... ...ese procedimiento... ...te interesa para sobrevivir... ...y una... Un, ...se dice que una persona es inteligente... ...o un servicio inteligente... ...cuanto más sobrevive utilizando esas tres cosas... ...¿no?... ...pero al final no deja ser información... ...te llega información... ...y tú la procesas... ...evidentemente... ...interviene la memoria... ...porque es lo que te ha pasado antes... ...y lo que te va a pasar en el futuro... ...interviene también... ...lo que es la toma de decisiones... ...una decisión acertada para tu supervivencia... Esa, ...es cuando tú procesas una información... ...y esa decisión que tomas te permite reproducirte... ...te estoy hablando a nivel biológico... ...a nivel evolutivo... Por tanto, al fin y al cabo, nosotros pensamos... Eres siempre... ese experto en evolución, que claro. la gente lo sepa, claro. Claro, yo siempre todo eh, lo veo desde el punto de vista siempre de la evolución. Claro. El libro que escribí sobre los niños va siempre su... va sobre la evolución. Todo... Un libro titulado Quiero que mi hijo sea feliz, pero hago todo lo posible por intentar que no lo sea. Siempre es a los ojos de la evolución, porque la evolución, eh, como os comentaba antes, lo que le interesa es que sobrevivamos y nos reproduzcamos, ¿no? Entonces, bajando en esa premisa, siempre hemos pensado que la inteligencia es algo que pertenece a los organismos superiores. Superiores... Es un error decirlo, porque nosotros somos superiores de, los, de la rama de los homínidos, pero la mosca de la fruta es la superior de la rama de las moscas y el chimpancé es el superior de la rama de los chimpancés. ¿Qué quiere decir? Que cada animal es el superior evolutivamente de su rama, uh -huh. pero no son mejores ni peores que nosotros. Por ejemplo, a nivel de inteligencia, las percepciones, cómo procesamos la información, por ejemplo, un murciélago procesa mucho mejor la información acústica que nosotros porque sí. se orienta en la oscuridad claro o una, es su trabajo claro o un perro procesa mucho mejor la información eh, olfativa que nosotros son más inteligentes que nosotros biológicamente en ese sentido nosotros en un mundo en el que el olor fuera principal moriríamos un perro no ¿qué quiere decir? que el error este, el concepto erróneo de la inteligencia de que solamente sirve para hacer una ecuación diferencial bueno, nos sirve a nosotros para algunas cosas pero para los animales en su contexto no les hace falta les hace falta otro tipo de inteligencia claro Entonces, bueno, pues en eso mis estudios empezaron por el tema de, de... Yo me dedico a estudiar el sueño y yo empecé a interesarme esto por la inteligencia de los animales cuando observamos, por ejemplo, que pensábamos que el sueño es una cosa superior y vimos que las moscas también duermen. ¿Y tienen sueños también o no? <ríe> eso no lo sabemos. es <risa> muy difícil. Probablemente algo tenga parecido, pero vimos que, por ejemplo, cuando poníamos a unas moscas en un bote, las moscas tienen periodos que están más agitadas y otros más tranquilas, ¿no? Y pues a lo mejor los periodos tranquilos son de 6 horas y los agitados son de 12. Pero si cogemos el bote donde estaban unas moscas y lo agitamos durante 14 o 15 horas, o sea, no las dejamos que se queden tranquilas, cuando el día siguiente se quedaban quietas, se quedaban más tiempo. O sea, estaban recuperando sueño. luego Una cosa que se llama, para definir el sueño, se llama el rebote del sueño. Si yo estoy sin dormir y mañana duermo, duermo un poquitín más. No todo lo que he perdido. Entonces, ahí empecé a interesarme por cómo funciona el, el, el cerebro de los animales, ¿no? Entonces, en ese sentido, me pareció muy curioso que los animales también razonan. No como nosotros, pero los animales tienen procesos de razonamiento que son súper curiosos. Y, y antes, hasta hace poquitos años, se pensaba que los animales solamente funcionaban por el tema del ensayo y el error. O sea, yo me como esta fruta, me pongo malo, pues ya no me la como más. Y eso, hasta, hasta hace poco, se pensaba que así funcionaban todos los animales. Pero no es cierto, los animales hacen otras cosas que son apasionantes en ese sentido, ¿no? El experimento más que por el, que por el que yo me interesé primero es que se descubrió primera vez que las moscas son capaces de hacer lo que se llama inteligencia crossmodal. Son capaces de, teniendo una experiencia previa con un sentido, aplicar al otro sentido. Lo voy a explicar con el ejemplo, porque es muy sencillito, pero es súper curioso porque eso creíamos que no existía. Se coge a unas moscas y se las mete... Aun perdonar eran abejorros, no, no moscas. Se les mete dentro de un. de una de un receptáculo a oscuras. Y se les ponen bolitas de azúcar y cuadraditos que no saben a nada, ¿no? Pero ellas no ven. Solamente pueden tocar con sus patas. Evidentemente, van tocando y cuando se encuentra una cosa. Pero las patas de las moscas <risa> No los abejorros. ¿tienen su aquel? Sí. O los abejorros, Déjalo, los abejorros o lo que sea. Eh, claro. porque parece que perciben a través claro. de ellas, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí lo curioso es que las moscas se posaban encima de las bolas y se las comían, estaban dulces, y se posaban encima de los cuadrados y no se viera nada. Lo curioso es que esa información de tocar la bola sin verla produjo, un. esto es lo completamente curioso, produjo una imagen mental de redondo está bueno, cuadrado está malo eso lo, vosotros lo visualizabais. Claro, tú lo ponías a oscuras y veías que ya se posaban en el redondo y se las comían, porque la bola, al dar la luz la bola estaba comida, evidentemente uh -huh. ellos... Pero lo apasionante de esto es que al día siguiente cogieron, dieron la luz, pusieron las bolas y los cuadrados con un cristal en medio. No podían tocarlo, ya no podían tocarlo con las patas. Y esto es lo apasionante, las moscas se fueron a por las bolas. No podían cogerlas, pero chocaban en el cristal en la zona de las bolas. ¿Qué quiere decir? Que fueron capaces de que la infumación de un sentido que era el tacto, les hizo una imagen mental de redondo es bueno, y al día siguiente vieron redondo y cruzaron esa imagen que a nivel neurocientífico es increíble, cruzaron redondo bueno, eso es redondo, quiero ir a comerme eso. Pero es más inteligencia que intuición. No, no, no, es inteligencia, porque intuición, ellas solo sabían que las cosas redondas estaban buenas. Lo que antes se creía que era imposible es que ellos tenían una imagen mental, ¿dónde? pero no sabemos ni dónde, porque ellos tienen un, ellos no tienen cerebro, tienen unos ganglios neuronales, tenían una, una imagen mental de redondo bueno. Ahora, el concepto redondo estaba en el cerebro de la mosca, claro. cosa que antes creíamos que era imposible. Ellos decían redondo porque lo toco con mis patas y no lo veía. Ellos hicieron una... Tú tocas algo redondo, una naranja, y sabes lo que es, pero porque en tu cabeza formas una imagen mental, aunque nunca la hayas visto. Eso pensábamos que no existía en, una, en, en un abejorro. Pero confundo. El experimento era con abejorro, ¿no? Entonces, empezaron a hacer todavía más, más. Les pusieron unos hilitos con la bola al final. Y vieron que... Eh, se iban a la zona donde estaba el hilo y tiraban de hilo para conseguir la pelota la bola de azúcar quiere decir que cosas que antes pensábamos que eran imposibles los insectos acababan de hacerla entonces a partir de ahí empezamos bueno yo no, empezaron a estudiar por ejemplo las abejas cómo las abejas eh, mediante el vuelo le comunican a sus compañeras dónde está la comida incluso la distancia de la comida y hay por ejemplo una cosa curiosa ahora por ejemplo muchos ordenadores y muchos mmm, ejércitos militares ...utilizan lo que se llama la inteligencia de enjambre... ...la inteligencia de enjambre... ...que es lo que hacen las, las hormigas... ...y la, sobre todo las, las abejas... ...es al igual que un reloj que tiene muchas piezas... ...y lo que se produce es la hora... ...pero las piezas no saben que está dando la hora... Eh, ...todos conjuntos tienen una emergencia... ...que es la hora que da... ...las abejas hacen acciones individuales... ...pero tienen una emergencia de un comportamiento complejo... ...como uh -huh. los vencejos cuando vuelan... ...ellos no saben individualmente lo que están haciendo pero todo en conjunto produce una inteligencia asombrosa. Es como cuando se dice, por ejemplo, las hormigas, ¿no? Eh, una hormiga no tiene inteligencia, o, o muy sí. limitada, pero es todo el hormiguero, es como si cada hormiga fuera una neurona. Pues eso pasa con todos los insectos. Claro, ¿sí se llama todo? inteligencia social, no todos los sí, insectos. Claro. Precisamente son eh, abejas, Ajá. hormigas, las habéis para no tanto. Esa inteligencia social es muy importante, porque permite hacer unas estrategias adaptativas increíbles, porque eviten comunicar información de una a otra, Eh, ellas mismas no saben lo que tienen, es lo que te comentaba el reloj. Una pieza no sabe lo que es, pero todas juntas dan la hora o hacen un comportamiento complejo, como por ejemplo atacar a alguien. ¿Eso se puede aplicar? No sé hasta qué punto sería similar a lo que has comentado antes, por ejemplo, cuando emigran las aves. O incluso cuando ha habido también este problema de las de las ballenas varadas, ¿no? Cuando hay como una especie de líder y van todos siguiendo eso. ¿Es algo similar o no? Sí, pero precisamente, precisamente es eh, en las bandadas de pájaros lo que hace es que un pájaro no tiene constancia de dónde van todos, lo que hace es mirar de la derecha. El de la derecha mira el de la derecha. Y si todos lo hacen bien, todos vuelan juntos. Ajá. Entonces, la, la, el comportamiento individual y la disciplina hace que todo vayan juntos. No, si, y, y el líder va cambiando. No es uno que sea muy listo y los demás pasajeros lo le siguen, sino que el líder va rotando, porque es el que más rozamiento tiene contra el aire. O sea, Eso... que va cambiando el líder en el grupo. Claro, porque es el que más rozamiento... Cuando veis a los ciclistas, que el que va primero da más viento y los que van detrás se cansan menos porque el viento es un, tiene un coeficiente de roceamiento que cansa las bandadas hacen lo mismo el líder va cambiando los líderes van cambiando para que el que vaya detrás es que a lo mejor gasta un 40% de energía menos el que vaya detrás volando ese tipo de inteligencia social se utiliza mucho y, no, y muchos algoritmos ordenadores para otro tipo de causas eh, utilizan esa información de cómo esos animales complejos se organizan una cosa muy interesante que es lo que, lo que una cosa que, que os quería contar en ese sentido es La evolución, que es el campo un poco en el que trabajo, es la evolución ha hecho varios experimentos de inteligencia superior. Y creemos ahora, la ciencia cree que hay tres. Uno son los cefalópodos, otros son las aves, y otros son los humanos. ¿no? Nosotros hemos llegado a, al, antes a la carrera, como si dijéramos, hemos ganado esa batalla, pero el cerebro de los pulpos, en concreto los cefalópodos, pulpos y sepias, y el de los pájaros, en concreto loros y cuervos... Lo de los cuervos es alucinante. Son cerebros que dentro de unos millones de años, si no existiéramos nosotros sino, porque nos lo vamos a cargar probablemente sí, pero si no sí. nos lo cargásemos dominarían la Tierra, con comportamientos pues serían eh, eh, eh, aves dominarían el mundo o los pulpos dominarían el mundo porque el, el de las aves es más parecido al nuestro pero por ejemplo en el caso de los pulpos es un, es un cerebro que llaman cerebro alienígena porque es un cerebro que no tiene nada que ver no tiene parangón en el mundo animal es un cerebro dividido cada tentáculo tiene un pequeño cerebro y que es más o menos el 80% de tiene ocho patas, más o menos calculemos el 80% del cerebro del pulpo o está sea, en cada tentáculo y funciona independiente sí, sí. y el cerebro central funciona independiente funciona cada tentáculo en, Funciona independiente. un tentáculo es capaz de decidir coger algo, atraparlo ...y luego pasa la información, pero ya digerida... ...o sea, tú cuando tocas algo caliente... ...por ejemplo, con la mano... ...la información la dirige tu cerebro, toda... ...aquí nada más que sientes en la mano... ...el pulpo no, el pulpo procesa información... ...y es capaz de coger una presa o soltarla... ...sin que el cerebro central se, se entere... Cual, una vez ...es que como ya... si tuvieran varios cerebros... ¿Sí? ...pero están interconectados... Claro. ...entonces la potencia... ...es como habéis oído esto de la nube... ...o de cloud computing, de computadoras que se unen para calcular... Pues ...el cerebro de un, del pulpo funciona así... Y la evolución, creemos que es, un, que es un experimento de evolución que va por ahí. Dentro de 40 millones de años, los pulpos no estaremos aquí, pero los pulpos podrían ser la especie inteligente. O podría ser la especie inteligente en otros planetas. Estoy aquí un poco exagerando, pero ¿cómo puede haber otro tipo de inteligencia que tiene que ver con nuestra? Varias unidades pequeñas procesan información y se la aplazan ya cocinada al cerebro superior que toma la decisión de... Bueno, me lo voy a comer o no me lo voy a comer, pero ya el tentáculo ha decidido mucha gran parte de la fumación Por eso son tan inteligentes. Los pulpos, por ejemplo, reconocen a sus cuidadores, escupen a los cuidadores que no son los que les tratan ¿Ah, mal. ¿Así? Sí, sí. sí. Hay, en el, hay un experimento... ¿Los escupen? Los escupen. <risa> los pulpos, sabéis, que eh, son como hacer de echar chorros de agua. Aparte de la tinta, sí, sí, sí. tienen un sifón. Bueno, pues eh, hay, hay un libro muy famoso que habla de cómo es el, que el pulpo eh, no le cae bien un cuidador. Y cada vez que pasaba ese cuidador, le escupía agua. O, por ejemplo, como bueno. el pulpo apaga las luces de los laboratorios porque no le gustan las luces, son capaces de apagarlas, desarroscan, desarroscan flascos, Oye, son muy a, ¿Ha habido algún experimento, es que no sé, recuerdo, no sé si es por una película o es que ha habido un experimento similar, en el que al pulpo se le ha puesto, por ejemplo, imágenes de televisión con diferentes noticias, acontecimientos o algo y haya reaccionado de alguna manera? Los pulpos... Eh, Tienen una, tiene un, una imagen visual, tienen dos ojos muy potentes y tiene mucha información visual. Entonces son capaces de recolecer imágenes y cómo se mueven esas imágenes y pueden tomar decisiones con respecto a las imágenes. No sé lo que me está hablando de, de lo que estaba viendo, pero por ejemplo si he hecho experimentos de poner a los, pur, a, a los pulpos eh, fotografías de los cuidadores y a unos se acercaban y a otros no se acercan. O, se hacen lo, o por ejemplo cómo sabían que cuando se atascaba el, el, el sumidero del acuario donde estaban, el cuidador iba ahí y le veían. Y aposta, el pulpo se iba al sumidero y ahí lo atascaba. No solo eso, sino, por ejemplo, eh, las sepias, por ejemplo, son capaces de mentir o, o son capaces de... Eh, una sepia, cuando se quiere aparentar con otra, se pone al lado de ella, un macho sobre todo, se pone al lado de la sepia hembra y en el lado izquierdo dice que es un macho para que la hembra para que la hembra eh, se sienta atraído por él, pero en su lado izquierdo expresas colores como diciendo que es otra hembra, para que si viene por ahí otro macho se aleje. Es decir, son comportamientos que antes pensábamos que eran imposibles, pero en el caso de los pulpos me, me me hace muy curioso porque es un experimento de naturaleza para tener Otro tipo de cerebro. Y así podríamos pensar que otras vidas inteligentes en otros planetas o en otra parte de, de la galaxia pueden tener otra forma y otro aspecto totalmente distinto, caso, no un bueno, Claro, como en el caso de los, porque, claro. eh, los pulpos, otra forma de, de verlo. Nos comenta una cosa eh, con un mensaje con Almudía Rosa Vientos en Twitter y eh, Josep eh, Tello. Me gustaría que lo comentaras. Eh, lo, lo que dice. Dice lo siguiente. Una cosa es ser la raza superior y otra cosa es ser los más inteligentes. Seguramente las ratas también piensan que dominan el mundo como nosotros llámalo rata o cualquier otro animal como te decía antes el, el, el, la, lo que se llaman los clados evolutivos de la, todas las ramas del árbol evolutivo en los animales que están, en el, eh, que están que viven ahora son el proceso evolutivo de millones de años de esa propia especie, quiere decir que la rata que ves ahora es una rata que ha evolucionado para ser la mejor rata posible dentro del espectro de, de esa rama de los roedores, ¿no? No sabemos si los animales qué nivel de conciencia tienen. La conciencia es que tú eres consciente de tus propios pensamientos como el ser humano, ¿no? O sea, creemos que los delfines pueden tener algo, que los monos, pero por ejemplo... Los elefantes también. Los se elefantes, define... pero por ejemplo, un experimento con, con loros que se hizo, se les ponía, eran verdes, se les ponía una pluma azul y se les ponía delante del espejo. Y el loro no tenía ningún problema mirás al espejo, coger y quitarse la pluma azul. Sabía, sabía que era él sabía que le había puesto y con lo cual tienen una identidad o sea, claro, propia el reconocerse un espejo es un signo de inteligencia muy superior muy muy profundo claro. y, lo, y los loros la tienen entonces claro se nos cae el mito de que el ser humano es, no, no, el loro se ve y dices eso y yo esta pluma está azul no me corresponde y coges la quitaba con sí, el sí, pico sí, sí. bueno, los loros los, las aves que es otro experimento de la naturaleza no se ha visto todos eh, la última rama de la evolución que fueron aves ...y mamíferos, ¿no? Eso es lo último, por eso los aves son las más evolucionadas junto con nosotros. Son las únicas especies que tienen sueño REM y no REM, como nosotros, son las, son las únicas especies que son homeotermas, o sea, de sana caliente. Aves uh -huh. y mamíferos, ¿no? Pero tenemos un cerebro diferente y pensábamos que eran como un poco como medio y pensábamos que los loros repetían palabras por imitación, pero no, no es así. Eh, los, los cuervos en concreto y los loros son muy inteligentes, no solamente por las palabras, sino porque tienen conciencia propia entre comillas, de lo que pasa a su alrededor. Por ejemplo, en un parking de Nueva York, de, de no, no, Nueva York o Washington, se observó que los cuervos esperaban a que a la gente se les cabiese monedas, las cogían, las metían en las máquinas de vending para conseguir chocolatinas y se las comían. ¿Qué Ese, ese, ese, Luca, mejor dicho, sí, ese sí. comportamiento no es un comportamiento de prueba sí, y error. Claro, sí, sí. Eso se han visto. Sí, como sí. que echar la moneda... Eh, eh, que son pícaros ya. Claro, hay mucha gente que es, es difícil un poco entender la diferencia entre que yo hago una cosa muchas veces, me equivoco hasta que me sale bien y ya cuando me ha salido bien la repito, que es lo que pensábamos que hacían los animales, a que yo te vea a ti echar la moneda y yo diga, pues si yo la he hecho también me sale. Es un comportamiento complejo. O por ejemplo, como algunos cuervos se esperan a que los semáforos estén en rojo, tiran nueces al, al suelo, los coches pasan por encima, las rompen, bajan y se las comen. ese comportamiento Ajá es infer, de inferir algo, deducir algo y eso es un racional entre comillas no, no, racional, claro. es de inferir, es decir si yo hago esto porque solo hacen los quebrantahuesos por, por ejemplo. ejemplo entonces ese tipo de cosas que pensábamos que era inteligencia eh, solo nos correspondía a nosotros nos hemos dado que el rey animal pues es muy inteligente y muy inteligente en algunos aspecto, mucho más que nosotros esto también puede significar que ahora los reyes de la evolución sí somos los humanos Pero no tenemos nada asegurado, nos no, pueden o sea, ganar en cualquier bueno, no, no. momento. Eh, hombre, el coronavirus, vamos a hablar de coronavirus porque esto es un virus muy débil, ¿no? Es un virus, desde el punto de vista eh, patológico, es un virus débil porque, porque bueno, su, la patología de causa no es, no es una patología grave. Pero mañana llega otro meteorito como hace 65 millones de años se carga a los humanos y, y a lo mejor son los pulpos los siguientes o Exacto. los pájaros no, pero ¿Y, ¿qué y ganan sí. ellos en, en la carrera entre cobillas carrera ¿no? pero... la, la evolución funciona sí, así sí, la fu la, hay una, una teoría que, que lo decía Gould que era el, el equilibrio puntuado es que todo hay un equilibrio estamos equilibrados de repente pasa algo sea un virus un meteorito o algo que pase y de repente la balanza es los humanos ya no somos favorecidos y ¿cuál es la siguiente lisa, pues las aves y los pulpos es lo que estamos viendo que son los siguientes candidatos porque tienen un, una inteligencia Que si le dejas uno... Hombre, evidentemente no es un día para otro. Tienen que pasar unos cuantos millones de años, pero es que llevamos 3.500 millones de años así. Ha habido como en la, en la, en la vida de la Tierra en 3.500 millones de años, ha habido como cinco o seis grandes extinciones en que se han quedado unos poquitos. Cuando digo unos poquitos, es a lo mejor el 5% de las especies. Sí, sí. O sea que el ser humano puede desaparecer de la Tierra, lo que no va a desaparecer es la inteligencia. Claro. Se puede sustituir los virus son inteligentes los virus son inteligentes en cierto sentido porque se reproducen ellos no quieren hacer daño ellos no quieren hacer daño pero como quieren reproducirse pues claro. tienes estrategia al final eh, lo que decía al principio hay que procesar la, la información se procesa tú procesas la información y tomas una decisión basada en tu experiencia anterior si tu experiencia anterior es positiva la decisión que tomas es a, dirigirte hacia eso pero eso lo hacen todos los animales todos los animales desde una esponja hasta una mosca hasta un perro es eso procesan la información Pero gen genéticamente también eh, muchas veces se ha dicho que lo que tú dices, eh, según vas aprendiendo a tus eh, herederos evolutivos, eso le va llegando, esa información que se supone que tú estás procesando. Tú haces tú, eh, la, la, la transferencia de dos tipos, genética, porque tú vas modificando tu cuerpo, o sea, la especie va modificando su cuerpo y va cambiando su genoma, y también cultural. Lo que tú has aprendido pues se lo puedes transmitir culturalmente, pues un, un quebrante de huesos puede enseñar a su hijo cómo quebrar el hueso, ¿no? Pero también genética. Pero la, la cultural es de una generación a otra, yo te puedo enseñar a ti algo, o, a tu, o tú puedes enseñar a tu hijo algo, y la genética necesita muchas generaciones. Por eso os decía que los pulpos que hace 33 millones de años se de una manera, a lo mejor dentro de 33 millones de años son de otra completamente diferente. Ajá. O, las, o las aves. Y además físicamente pueden evolucionar. Lo que pasa es que ahora... Entre comillas se me ha ganado la partida porque nuestro cerebro tiene una capacidad que es importante y que las demás todavía no hemos demostrado que sean capaces de hacerlo. Es eh, pensar en el futuro o en el pasado de manera discursiva, en el sentido de decir ¿qué será de mi mañana o qué fue de mí ayer? Tiene un, tiene un problema asociado que si piensas mucho en el pasado te deprimes, si piensas mucho en el futuro tienes ansiedad. Es un precio que hay que pagar. El, el, la gente que piensa mucho en el pasado, pues tiene un síndrome de... porque normalmente es para algo que has hecho malo, que no estás contento y el futuro es incierto, ¿no? Los animales pensamos que todavía no tienen esa capacidad de pensar qué puede pasar en el futuro. Pero eso lo no que quiere decir que no es inteligente. La capacidad de tirar una nuez a la carretera para que la pise un coche está infiriendo algo. Entonces, sí, claro. lo que nos permite a nosotros escribir que una poesía, a lo mejor ellos no la tienen, pero eh, la inteligencia, por eso, es un abanico muy grande de princesas que se pueden permitir. Durante eh, mucho tiempo se ha dicho, hablando de la inteligencia de los animales, se ha puesto de ejemplo Eh, no sé si hay investigaciones recientes, si se han hecho o no, se ha puesto de ejemplo el delfín, parece que se ha quedado solo ¿no? en la carrera, que el delfín ahora es po, una anécdota. El delfín, tiene, el delfín evidentemente tiene. primero tiene un cerebro muy grande, entonces normal, cerebros grandes en comparación con la masa del cuerpo pues hacen comportamientos complejos. Eh, el delfín es un animal inteligente Yo eso estudio porque en el caso de mi especialidad Que es el sueño, el delfín es, es un animal Que duerme con la mitad del cerebro Y, y muchas claves de para qué sirve el sueño Nos lo va a decir los mamíferos marinos Los cetáceos los, y las focas Los marinos, etc ¿no? Pero el delfín es muy curioso Porque le, eh, lo que sí hemos visto en el delfín Es que se comunica ah. Se comunica habla, hablando entre comillas Porque... En, la, en, en, el, en el grupo de los delfines, cuando son siete ocho, se llaman cada uno por un nombre diferente. Los silbidos que se dirigen se han comprobado con unos secos radares. Son palabras. Sí, sí. En cierto modo. Cuando uno se dirige a uno, le llama siempre con un tipo de silbido. Y cuando se dirige a otro, le llaman con otro tipo de silbido. Quiere decir que se ha demostrado que tienen entre ellos se identifica individualmente. Identificar a una persona individualmente quiere decir que reconoces una personalidad. Por ejemplo, una hormiga, creemos que no reconoce a otra hormiga como funanita, como esta, sino un, es un conjere, pero en el caso de delfines no es un congenere, es este. Sí, sí, sí, sí. Y otra cosa muy curiosa, es un experimento que se hizo en Honduras, un experimento que dejó asombrado a la comunidad científica, y es que eh, hacían eh, un, los delfines saben hacer más o menos 50 ejercicios con un símbolo de la mano del entrenador, ¿no?, Vale, entonces ahí, vale, son muy listos, tú le dices salta, él salta, da la vuelta, él da la vuelta, ¿no? Los estresan mucho, además. Sí, pero lo curioso que ocurrió en este experimento, que se descubrió sin querer, es que hay un símbolo que es, hay una, una forma de manejar las manos que decirle, hacer un ejercicio en tándem, juntos, ¿no? Entonces él decía, por ejemplo, el entrenador le decía, voltereta, juntos, y los dos hacían el ejercicio juntos. Pero un día, por error, el entrenador, hay un, hay otro, otro símbolo que es, a lo que te dé la gana. Y Dios equivocó el entrenador. Y juntó dos símbolos que no tiene sentido, que es hacer lo que orden la gana, pero juntos. Hicieron lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que uno de los dos le dijo al otro. De alguna forma se había comunicado. La primera comunicación entre seres eh, no humanos eh, no será entre alienígenas, será seguramente entre cetáceos o Alberti. Lo que lo uso es que un delfín le debió decir al otro, vamos a hacer este ejercicio, porque claro. el, el entrenador le dijo, haced lo que queráis, pero hacedlo juntos. Hicieron el mismo ejercicio. Claro, que los dos hagan lo mismo, la, la, la voltereta a la vez, la, la orden era haz lo que quieras. Sí, sí. Tenía que haber hecho cosas diferentes. Hombre, hay una posibilidad entre 50 que hicieran los dos el mismo, pero lo repitieron y volvieron a hacer el mismo. Quiere decir que uno le dice al otro, hacemos la voltereta o hacemos el... ¿Qué quiere decir? Que se comunican, pero aún no comunicar a un nivel de inteligencia grande porque es vamos a hacer este ejercicio y lo vamos a hacer juntos. Que decir que cada vez nos sorprende más cómo la naturaleza otorga diferentes herramientas cognitivas a los animales sobre, para sobrevivir y que no están a la comunidad científica de ver nos sorprende más lo, lo que son capaces de hacer por lo tanto no podemos eh, decir a alguien para minusvalorarlo, para insultarle ya no le podemos eh, decir con lo que nos has contado no le podemos eh, decir tienes inteligencia de mosquito porque no, no, no está tan varito ¿no? O, no, lo... o los peces que también están tienen esa leyenda negra memoria de pez tienes memoria de pez pues no, no, no, no, no, no vale tanto no todo, no es verdad que, evidentemente por dentro de sus rangos pero eh, lo que nos sorprende es que eh, tradicionalmente la gente Decía, esto ya, los animales funcionan con castigo, de castigo, esto no lo haces, o violencia, o cualquier cosa de le doy un calambrazo, experimentos que se han hecho durante toda la vida, ya se han demostrado que no necesitan eso, que ellos son capaces, o de ver el, lo famoso de las neuronas espejo, de cómo un mono vio a otro mono haciendo algo... Y él cogió y, se, y en su cerebro se iluminaba la neurona, se, se, se activaban las neuronas de ese movimiento y él no estaba moviendo el brazo, pero se activaban sus neuronas, quiere decir que eran capaces de comprender lo que llamamos un poco la teoría de la mente, es decir, ponerte en el lugar del otro... ...y imaginarte lo que está pensando... ...eso ya es un concepto súper complejo... ...y que los animales también pueden hacer... ...y se están efectuando muchos experimentos... Eh, ...y muchas investigaciones... Eh, ...todo esto eh, comenzó a raíz de que tú me mandaste... ...una investigación, un trabajo... ...una publicación que se había hecho... ...sobre la inteligencia de los animales... a ...me dejó verdaderamente asombrado... ...porque estaba cambiando... ...está cambiando el concepto... ...lo que creemos sobre la inteligencia de los animales... ...y tanto es así que nos eh, tenemos que plantear muchas cosas sobre lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Claro, eh, no, tradicionalmente de la cultura de la psicología del siglo XX pues eso, el que, el que una persona que era capaz de calcular un, o multiplicar muy rápido, pues era inteligente, ¿no? Pero, y no asociábamos tanto que a lo mejor una persona que era capaz de pintar un cuadro era inteligente, o componer una sinfonía. Eh, hay una teoría que se llama teoría de inteligencias inteligencia múltiples, es que no todos somos inteligentes igual, en la misma manera, en las mismas ramas de la inteligencia, quiere decir que hay Hoy en día se considera que una persona es capaz de componer una sinfonía estar, y a lo mejor no sabe hacer una raíz cuadrada porque no se le dan bien las matemáticas, no tiene por qué no, tiene por qué no ser inteligente claro. o que es capaz de pintar o es capaz de ponerse en tu micrófono y hablar con la gente. Es decir, la inteligencia múltiple te dice que tu estrategia para sobrevivir es lo que tu inteligencia mejora o te ha dado a ti para mejorar tu vida. En ese sentido tú tienes que potenciar lo que se te da bien. Ahora hoy en día día, por ejemplo, la psicología positiva te dice no intentes mejorar lo que se te da mal, mejora lo que se te da bien, así serás bueno en eso. Si a mí se me dan bien... Si tienes tu don... Claro, si, eh, si a mí se me da bien las matemáticas, pues a lo mejor quiero estudiar matemáticas para ser un muy bueno en eso, no en lengua, que a lo mejor nunca voy a trabajar en eso. ¿no? Eh, Mario, eh, yo no quiero tocar el tema porque se está tocando mucho, pero sí que quiero, en nombre de todos los que nos están escuchando, en nombre de nosotros agradecerte que estés aquí que te hayas venido a los estudios de Onda Cero a contarnos algo que nos ha dejado con la boca abierta que nos hace pensar que el mundo va más allá del coronavirus. Gracias a vosotros Gracias, Gracias. Mario Fernández, el científico neurocientífico. Muchas gracias. Nada, a vosotros un placer.